Eh, bueno, Pali, nosotros un poco recorriendo las calles de la ciudad, es cierto, está frío hasta ahora, no hay sol, no se ve el sol a esta hora de, en la ciudad de Santa Rosa, hay muchas nubes, así que hay que abrigarse, hay que andar con abrigos por este rato, esperamos que sí, durante la mañana levanta un poco la temperatura. Hoy lo decías un poco en los títulos, hay actividad en el Consejo Deliberante, vamos a estar con, con ese tema, vamos a participar, vamos a, este, a, a ir a la, la sesión a escuchar. ...que se dice, porque bueno hoy seguramente, aunque sea por mayoría... ...se va a aprobar la, la ordenanza que rige la regulación de los taxis... ...con un aumento trimestral y con el cambio de, de, este, de tarifa eh, nocturna. Sí. Eh, hoy, bueno, lo comentábamos un poco los otros días. Desde la Cámara están pidiendo un poco más, que sea por lo menos un 20%. Se va a aprobar un 12%, que eso es lo que más o menos se, se había este pautado... Y, y, bueno, alguna cuestión con las licencias que tiene que ver con, con los sorteos para para choferes de mayor este, antigüedad en el cargo. Así que después habrá otros temas, pero eso va a ser el, el, el tema más importante en el Consejo Deliberante. De y lo que nos enteramos hace un ratito que tiene que ver con una denuncia a Iñaki Esponda, un referente de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, eh, lo hicieron una... Hicieron una una denuncia a través de los medios de comunicación. Ahora en un ratito va a estar publicado en nuestro portal web eh, radiohermes.com y tiene que ver con un, una división de la de la organización esta que está trabajando en el territorio, pero también tiene una un almacén donde venden productos agroecológicos y el gran problema tiene que ver con este directamente con Iñaki y Fonda que lo apuntan y lo denuncia por invisibilización y violencia política. y mucho tiene que ver que con este, con el manejo o algunos desmanejos que había dentro de la organización y que Iñaki Esponda sería el, el, el responsable. Recién nos contaban al, un grupo de, de personas que son una parte de, ese, de, de esa, esa agrupación que quedó enojada y por eso hacen esta... Esta, esta denuncia pública o mediática o a través de los medios de comunicación y mucho tiene que ver con estos de eh, quedarse en un lugar, por ejemplo, un grupo quedarse en el territorio, o sea, en el amanecer, en el asentamiento El Amanecer, donde trabaja mucho la UTT, y el otro grupo quedarse con el manejo del almacén, que está en pleno centro de Santa Rosa, y a partir de esa cuestión es que comenzó toda esta... esta persecución hacia un grupo de personas de parte de, de Esponda, y es por eso que salen a, a, este, a contestar, publicado en realidad a, este, a comentar a través de los medios, eh, esta, esta cuestión, esta denuncia. Nosotros preguntamos si hay alguien, alguna persona referente para poder hablar, por ahora lo único que quieren hacer es a través de una publicación en redes sociales, pero no hay ninguna causa judicial, no. eso está... Sí, una, acaban de confirmar eso. una disputa, bueno, o problemas internos dentro de la UTT, dice que se dividieron, hay dos grupos. Hay dos grupos, grupos comunicado, ahora. Pero bueno, uno de ellos está diciendo y, y apuntando a Iñaki Sponda, hablando de manipulación, hostigamiento, amenazas, clientelismo, bueno, eh, graves de acusaciones, eh. veremos. Sí, si, la verdad que sí. sí. Digo para que eso solamente sea mediático... Eh, es grave sí incluso eh, menciona que encubrimiento de una de sus compañeras estoy leyendo el comunicado, encubrimiento de una de sus compañeras quien ejerció violencia física hacia una de nuestras compañeras eh, este, lo acusan de eso también eh, a Esponda, por ahí Esponda sale a, a, a hablar también Mauro Bueno, veremos el grupo que quedó este, que hace la denuncia pública por ahora no quiere hablar. Claro, vamos bueno. a ver si en estos en estos en este rato, o en estas horas, o en estos días. Uh -huh. eh, pero bueno, es eh, digamos es, es una organización que ha trabajado muy bien, sobre todo en el amanecer están pidiendo por los servicios básicos eh, a, a un grupo de, de familias que están trabajando en ese lugar. Eh, también han podido este, mantener un, un almacén con los con productos agroecológicos que sí. producen desde desde esa barriada o desde ese asentamiento, entonces es importante también el impacto que tiene en la sociedad todo esto porque este cualquier persona que quiere comprar un producto este más sano que el que vende en una verdulería, saben que tiene gente que acá que lo produce y eso es importante y ahora esa agrupación, bueno, se ha se ha dividido en dos y mm. veremos cómo cómo se cómo se desarrolla esta esta situación. Eh, nosotros nos nosotros que hemos estado cubriendo este cuestiones periodísticas, es, no no no conocíamos esta situación, pero sí si en algún momento cuando hemos ido con nuestra compañera Dagna Faideute a darnos una vuelta por el amanecer, no nos hablaban demasiado bien de esta eh, de, de estas cuestiones muy muy internas. No, Entonces sí. ahora Más o menos uno puede entender las quejas que se escuchaban hace un tiempo atrás. Tenía que ver con esta denuncia que han hecho en, esta, en estas horas públicamente.